El gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa Junto a María Cecilia Bart Tolín Y Claudio roja Tema interesante, si no está preparado Para escuchar un programa que le va a abrir la mente Por favor, cambie la radio Inmediatamente Porque aquí comienza su programa La Verdad, una alternativa ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos felices Junto a maría cecilia eh, en una nueva edición de nuestro programa de su programa perdón la verdad una alternativa y ahora con casi luz natural estamos recién oscureciendo eso y, y hace dos semanas que no estábamos aquí y en dos semanas hemos visto cómo cambio como cambió la, la lumin incencio ¿eh? bueno también coincidió con el cambiodor hay que hay que decir Así que, ¿cómo estás María? Sí, bien, bien, bien, feliz, contenta eh, De volver a estar con ustedes Recuerdo que la última vez que vine Teníamos invitados a los chicos de Our Voice A quienes les mandamos un gran saludo Recordarles a todos ustedes Sobre todo a los jóvenes Si quieren eh, contactarse con ellos Está el Facebook Our Voice eh, Su página, ourvoice.it También eh, Instagram Facebook eh, Twitter, y allí tienen la forma de poder comunicarse y ver qué es lo que siguen haciendo, porque ellos no se detienen, siguen trabajando. Sí, antes de entrar en materia me gustaría hacer un comentario, sí, sí. muy breve, eh, como noticia a nuestros auditores. Eh, por si no lo saben, eh, cayó un meteorito en, en Chiloé hoy día, sí. en Dalcaue, sí. precisamente, y provocó cinco incendios. Sí. Eh, no, es, no es un gran meteorito, no creo que haya mucho el daño, digamos, porque si no estaríamos en, en todos los titulares. Pero esto es parte de lo que hemos ido comentando como Correcto. como hechos, señales de los tiempos. Y esto, eh, acostúmense a, a que van a ser cada vez más frecuente. Lo, hicimos un programa de ese tema y por eso es que se los queríamos mencionar. Y lo otro que queríamos comentarle, que te, hoy día también... Tuvimos, a pesar de ser un país sísmico, tuvimos dos, dos ten, sismos de, por sobre 6 grados. Uno en el norte y otro en el sur. Eh, algo que no deja de llamarnos la atención y que también forma parte de las cosas que hemos ido comentando en programas anteriores. Bueno, bueno queridos auditores, eh, vamos a entrar en, en materia entonces con las cosas que vamos a tratar hoy día. Sí, bueno, hoy día vamos a hablar un poquitito de esta... <risa> eh, ¿Cómo decirlo? De esta imagen que quiere vender este ser humano por tratarlo bien, ¿no? Eh, que tenemos como presidente y que quiere vender una imagen de hombre preocupado del medio ambiente ah, eh, Hay un premio que le está otorgando una gran empresa transnacional No es ningún organismo que de verdad cuide el medio ambiente. Aclaremos que este premio se lo están dando básicamente porque está regalando el país eh, y está permitiendo que las empresas mm. transnacionales y las empresas en general aquí en Chile también, las de ese 1% más rico de Chile, eh, depreden el país y tengan al país eh, en una situación más allá de la sequía, en una situación... Eh, a gran cantidad de comunidades y comunas eh, sin agua eh, esto no porque no haya agua suficiente sino que por un saqueo y un robo de agua que hacen sobre todo los eh, estas plantaciones de paltas y lo hemos hablado en otro programa que son eh, generalmente funcionarios o ex ministros o funcionarios de gobierno de todos los gobiernos, ah, aquí no estamos hablando de un gobierno en específico entonces eh, siguen plantando paltos en lugares y en cerros y para eso necesitan una cantidad enorme de agua esa es la razón por la cual muchas comunas se están quedando sin agua no porque hay una sequía que efectivamente existe pero esto es por el robo de las aguas más que nada y es tan es tan increíble que en el sur del país eh, salió a remate en el diario oficial hace poco la concesión y los derechos de agua del río, eh, no recuerdo el, el río, varios ríos en realidad, no solamente uno, están rematando, sí, señora señor señores, escucho bien, rematando los derechos de agua, en un país que tenemos un problema hídrico enorme, y se están rematando al mejor postor, eso porque todavía en la constitución heredada de la dictadura, el agua es un bien comercial, no es un derecho humano, es un bien comerciable. Único país en el mundo. Único. Bueno, eh, un poco eso, eh, recordar que esta semana en la ONU se hizo, se está realizando una reunión eh, respecto del cambio climático, donde... Eh, se presentaron 15 jóvenes quien más tuvo, por supuesto que hemos visto que tiene mucha más cobertura es esta chica sueca Greta Thunberg eh, que eh, hizo un discurso en realidad muy cortito cortaron varias partes en realidad lo que uno puede ver uno lo puede encontrar completo porque ya habla de emisiones y, y de datos públicos eh, duros, digamos, eh, muy enojada eh, porque efectivamente esta sociedad a la juventud no le ofrece nada, nada, absolutamente nada, y de hecho nuestra generación y la generación anterior fracasamos como generación en proteger la naturaleza, en proteger el medio ambiente y en entregarle una sociedad que de verdad integre a todas las personas por igual, y que de verdad les prometa un eh, un buen futuro a los jóvenes de hoy. A ellos les toca esa lucha, lucha que nosotros no supimos llevar adelante. Sí, ahora yo quiero hacer un comentario respecto del tema de Greta Thunberg. Esta chica hace más de un año que se está dando a conocer. Eh, la verdad que ella es aprovechada, su mensaje es auténtico, es verdadero, es de corazón, es conmovedor diría yo el mensaje y la ONU se aprovecha de ella porque le sirve, muy le sirve porque no, no la está financiando la ONU, no la está financiando George solo como aparece en alguna foto que son marcadamente fotoshop eh, Photoshop. ¿ya? pero sí la ONU se está aprovechando de su discurso, ¿Por qué? porque la ONU está promoviendo la Agenda 21 y la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible con las todas las organizaciones Greenpeace y todas y todas las organizaciones ecologistas, que es una máscara de lo que quieren hacer con nosotros. Digamos. La Agenda 2030 la tocamos aquí en este programa y, y está ahí, cuando hablamos nosotros del nuevo orden mundial. Ahora una cosa de conspiranoico, pero cuando hablamos de la agenda 2030, que es de la ONU, la ONU es una institución que se toca, que está aquí, que yo me puedo meter a la página de la ONU, puedo leer la agenda 2030 de una institución conocida, que es eh supragubernamental, que une varios países, supuestamente que se que se, se se gestó para con un objetivo y ahora tiene un objetivo totalmente distinto. Entonces, sí la ONU está interesada en sacarle provecho a la buena intención de esta chica que no es financiada por la ONU sino por un grupo de sus familiares ya porque viaja en condiciones eh, no a todo trapo digamos, sino que viaja en condiciones bastante eh, austeras lo que pasa es que ella no quiere viaja, contaminar no, eh. y viaja a los barcos no, uh -huh. no hay esta uh -huh. bueno, pero <coughs> a lo que voy es que la uno le sirve a esta chica, por eso que le dan tribuna, porque claro, cuando la gente y legítimamente lo piensan, cuando le ven que tiene tanta tribuna, es natural que piensen, bueno, quién la financia, quién la promociona, que tienes el manager, como menos es que la ah, como, como cuando promocionaron un artista. ¿Me explico? Y no pues aquí este, este le viene como al hígado uno para lo que está haciendo en este momento, porque es justamente lo que quieren promocionar en la agenda de desarrollo sostenible que es la Agenda 2030 y en ese tema, bueno, vamos a, a tener que seguir hablando de eso porque eh, es muy grave lo que está pasando, dijimos que es la ONU, la institución que se toca y está aplicando ya la Agenda 2030 y está empezando a aplicar en nuestro país. Desde 2016 se hizo un convenio con el gobierno de Bachelet con una persona que se llama Silvia Rux, investiguenla por favor, queridos auditores y en este gobierno finalmente hace un mes atrás el gobierno, a través de su canciller Teodoro Rivera entregó finalmente el país y a la ONU de manera que si, si Piñera era un títere ahora va a ser más títere y no solo va a ser Piñera, sino que cada uno los porque cada ministerio va a haber una, una persona de la ONU encima eso es absolutamente entregar la soberanía con los tratados de libre comercio entregamos la soberanía económica y con esto estamos entregando la soberanía política mm. absolutamente o sea entonces todas estas cosas que hemos hablado no es que sean cosas de ah, que son imaginación, que son conspiranoia, son cosas que nunca van a pasar no, están pasando están pasando y la gente no lo sabe busquen en Youtube Silvia Rux la, la, la, la persona que maneja los destinos de este país ¿Cómo se firma? Silvia Silvia, como Silvia, sí, sí. R-U-C-K-S, RUX. Entonces, ella es la persona que le da las instrucciones directas al presidente de lo que tiene que hacer. Ahora, volviendo al tema de Greta, eh, le dan mucha relevancia a nivel de... de la promocionan en todas partes porque es una chica inofensiva en este momento porque ella no tiene detrás de ella ni un partido político, ni una organización que sea orgánica y que defienda una organización civil, estoy hablando y que defienda efectivamente ella llama a los adolescentes, a los sí. jóvenes a movilizarse sí. pero no tiene ninguna injerencia porque resulta que si uno piensa un poquito todas ¿ah? estoy hablando de todos los grandes luchadores por la por el sistema eh, por la madre tierra por la por proteger a la madre tierra la naturaleza en general ha sido de pueblos originarios hombres y mujeres a ellos los eliminan porque son peligrosos porque ellos mueven detrás de ellos organizaciones en defensa de la tierra y ellos tienen poder para mover más gente. En cambio acá se ha movido mucha gente Pero se mueven los días viernes Y después se aplaca Entonces no tiene Mayor, en el momento que Tenga un respaldo De una organización civil y sea Mucho más poderosa Ahí ya no les va a gustar Claramente Bueno, en realidad como tú dices ha movido mucha gente Y, y eso, eh, lo que está reclamando Yo creo que nadie podía estar en curso de ello. Estamos de acuerdo y, y, y los jóvenes se han conmovido y, y Y la movilización sí. en, en las grandes ciudades ha sido impresionante. Sí, pero la gente se mueve y después se, se, se, se acaba, digamos. No es un movimiento orgánico que siga... Claro, y no es vinculante con el quehacer del país. Exactamente. Sí. Entonces, por eso es inofensiva sí, claro. y por eso la llevan a todas partes. Sí. Pero una persona que tiene injerencia, que mueve comunidades, que es capaz de detener de alguna manera el actuar normal de un país esa molestia se deshacen de no. piensen nomás en la cantidad en la cantidad de defensores de la tierra que han sido asesinados este año solamente este año sí. entonces ella no molesta por ahora vamos a ir adelante qué más? Sí, sí, sí. bueno seguimos con el tema eh, hablando a través de este señor <risa> eh, que se dice protector de la naturaleza, del medio ambiente, y que está de acuerdo con eso y todo lo demás y resulta que este caballerito, eh, quiere dejar finalmente eh, sin protección a los glaciares y esto no es algo que venga de ahora, ya esto es algo que viene de antes ¿ah? el gran lobby que tiene la comisión de minería eh, y energía en el senado y en la cámara de diputados son las grandes mineras y se hace lo que ellas dicen inevitablemente porque lamentablemente es así eh, y esto viene de todos los gobiernos no solo de este lo que pasa es que este ha sido ya obsceno lo que ha hecho porque ha regalado todo lo sigue regalando y todo lo demás entonces eh, ...han habido varios proyectos de ley para poder proteger los glaciares... ...porque los glaciares más grandes están protegidos... ...están en una lista y están protegidos... ...pero los glaciares más pequeños... ...aquellos que tienen un kilómetro de diámetro o de, de, de cobertura, digamos... ...esos no están protegidos, ¿ya? Y esos, las mineras, los pueden intervenir sin que haya ningún problema... ...por eso, a raíz de esto... Se presentó 12 se presentaron dos proyectos para eh, poder eh, para poder eh, protegerlos ahora esto fue en julio en julio de este año y se le hizo observaciones y el gobierno solicitó que pasara por la Comisión de Minería y Energía ¿ya? ¿por qué? porque ahí el gobierno va, hace presencia y van todos los lobistas de las mineras entonces presionan para que esto no salga adelante ahora lo que yo estoy diciendo no es un invento a principio de este mes, incluso fue reconocido por el canciller del gobierno de Fachelet, Heraldo Muñoz quien señaló y cito textual este tema no tiene nada que ver con la urgencia que le ponen las comisiones tiene que ver con otras cosas con los intereses mineros ¿ok? el tema de la minería es respecto de los glaciares es que te dicen te dicen las mineras nos van a impedir entonces la posibilidad de seguir creciendo de seguir teniendo yacimientos porque todo va a ser protección de glaciares cierra de comillas entonces dice él ese es parte del problema que ellos tienen para legislar la presión de las mineras lo dice él literalmente estoy repitiendo textual ahora lo que hizo o lo que está pasando es que la tramitación en la comisión de minería y energía del senado ha estado caracterizada por la presencia en masa como decía de la minera y por supuesto de los gobiernos de turno, en este caso el gobierno de ahora en el caso de este gobierno están encabezados por el ministro de minería Baldo Pocurica oponiéndose a la protección esbozando argumentos como que los graciales ya se encuentran protegidos por medio del sistema de evaluación ambiental, el sea y que los graciales que se encuentran en áreas silvestres protegidas también lo están y que por lo tanto no es necesaria una ley particular para glaciares ahora, estos argumentos son simplemente falsos el sea permite la ejecución de proyectos que afectan glaciares estos glaciares que son más pequeños, que te decía yo de un kilómetro y las áreas silvestres pueden desafectarse y ser intervenidas y con esto los glaciares pueden ser verse afectados la presencia entonces del sector minero <coughs> y del gobierno en la comisión responde a estrategias de presión para obstaculizar lo básico, entregarle protección a las reservas de agua del país, porque hay que aclarar que los glaciares son reservas de agua dulce. ya En un país que tenemos un problema hídrico es inconcebible que se estén permitiendo que las mineras afecten glaciares hay de hecho una imagen, si ustedes la buscan en Facebook de un glaciar que está siendo destruido por maquinaria pesada eso sí no se puede entender o sea, sí se puede entender porque a este hombre y a todos los que están en el gobierno les importa más la plata que les llega al bolsillo que proteger a los glaciares mientras eh, tengan agua en la llave ah, por supuesto, mientras ellos tengan agua en la llave les da lo mismo, y el día que no tengan agua aquí se van a otro país y tienen agua y les da exactamente lo mismo entonces, el tema es que eh, esto está eh, está eh, en el Senado y hay una presión brutal para que esto no prospere que no prospere? Eh, está en Ay, ¿cómo se dice?, eh, estas anotaciones, digamos, o indicaciones. O, o indicaciones al proyecto de ley que dice que tienen que protegerse todos los glaciares, incluidos los más pequeños, porque esos son reservas de agua. Y aclaremos, Chile tiene una enorme, pero enorme cantidad de glaciares a, a lo largo de todo el país. Y proyectos como Pascualama, que se dijo que nunca iba a intervenir y que no, que no iba a intervenir glaciares, hizo pebre un glaciar. Con lo poco y nada que estuvo, hizo pebre un glaciar. Entonces, están haciendo pebre un glaciar aquí arriba, en, en, en, en Alto Maipo. Entonces, no es no es que estemos inventando, eso está pasando. Está pasando cada vez que se le da permiso a una minera a hacer sus proyectos en la cordillera cerca de un glaciar, es porque ese glaciar va a terminar absolutamente destruido. Entonces, eso es parte parte de lo que este hombre hace, que dice una cosa y se llama ambientalista y una gran empresa transnacional le da este premio, no por ambientalista, le da este premio porque está entregándole y dándole todas las facilidades, a todas las grandes empresas nacionales e internacionales o transnacionales para que hagan lo que quieran en este país y ese es el problema y se, y se viola la constitución y la ley ah, bueno. pero quien permite que la violen en la misma autoridad que tendría que velar por ellos lamentablemente y bueno, imagínense por qué lo hacen lamentablemente así es ahora, hay que recordar que en este país hay Eh, hay una sequía brutal. Sí, fíjate que la, la, la, la lucha del agua se activó justamente con el premio que le dieron a, a Modatima, al representante Modatima, Rodrigo, Rodrigo Mundaca, que también, dicho de paso, lo tuvimos aquí en, hace sí, sí, sí. Un, más un año atrás, en, por teléfono lo tuvimos en, en el Chavista. Eh, y, Ya que estamos con el tema del agua, que estamos viendo el tema, la lucha con, por el agua y defendiendo los glaciares Ellos están dando fuerte lucha ahí también en Petorca, tomándose la carretera, han sido sí, sí, presos al alcalde de, de Petorca Sí, ¿No? correcto. Bueno, con el tema del de agua hay 11 decretos de zonas de escasez vigentes Dos en regiones completas, Mauli y Coquimbo siete provincias Marga Marga, Petorca, Valparaíso San Antonio, San Felipe, Quillota Los Andes Y 10 comunas San José de Maipo, Pirque, Puente Alto, San Bernardo Isla de Maipo, Buin Alué, San Pedro, Colina Y Tiltil Todas esas comunas tienen problemas de agua Algunas brutalmente alto Pirque, Algunas brutalmente Brutalmente no Otras un poco menos ¿Ah? Porque Petorca, por ejemplo, recibe agua en camiones aljibes Y otras tantas más eh, de la misma manera no. Y sabemos que el agua de los camiones aljibes no es agua potable claro. Esa gente de Petorca hace, hace años que le secan en bolsas de nylon Correcto Imagínate que terrible A lo que tú, a lo que tú mencionabas eh, Hay una cosa brutal que después la vamos a enlazar eh, con, eh, con lo que vamos a hablar más adelante Pero... Eh, Hubo muchos detenidos, eh, entre ellos el mismo alcalde, ¿ah? porque también estaba con la gente ahí protestando por el tema del agua, ¿no es cierto? Y eh, la gente cuenta que pasaron cosas muy brutales. Primero, la gente cuenta de que Fuerzas Especiales atacó sin haber provocación, porque ellos no estaban haciendo nada, ningún acto violento. Ellos atacaron y ellos eh, llevaron ellos la violencia no quienes se estaban manifestando, primero. Segundo, dicen que la gran mayoría de fuerzas especiales tenían cara de drogados. Lo dice la gente, no lo digo yo, señor señor, lo pueden buscar, está en el artículo. Y lo otro que dicen que pasó, y que para ellos es absolutamente brutal, que en las comisarías estuvieron cerca de 6 horas incomunicadas a las personas que tomaron detenidas en la carretera. Eso es irregular, porque los tienen que hacer ingresar. Una vez que llegas a la comisaría te hacen el ingreso y por lo que te están acusando No te pueden retener sin hacerte una acusación porque eso es secuestro ya ¿Sí? En la comisaría también hubo hartas falencias en los protocolos de los mismos carabineros Cuenta la gente, es grave la situación No creo que sea sano que un carabinero nos diga a las personas detenidas que Comillas, lo dice la gente, <coughs> no lo digo yo Debería haber un Pinochet para que los mate a todos, cierre de comillas. No creo que eso construya. Eso tiene que ver con algo que nosotros hemos venido diciendo, no de ahora, de hace mucho rato, la militarización de la policía. Hoy la policía reprime sin haber justificación y sin que haya violencia de parte de los otros. La policía, por ejemplo, lo hemos visto y lo hemos hablado en este programa, entra al Instituto Nacional y entra cuando los chicos están en clase si eso no es provocar y ser el violento y el terrorista no sé qué es entonces aquí quien provoca y esto es herencia de la dictadura ni siquiera en eso. porque en dictadura no lo hacían muy, muy buen recuerdo en dictadura no entraban ni a los colegios ni a las universidades no tenían permiso porque el decano tenía que dar permiso para que entrara la policía, porque si no, no tenían permiso para entrar. Hoy la policía entra como Pedro por su casa, tira bombas lacrimógenas y se lleva a cualquiera, y tiene a los chicos todo el día detenidos, sin ingresarlos, los tiene secuestrados, porque eso es secuestro, y luego los sueltan. Y nadie les dice nada. Ellos pueden hacer cualquier cosa sin que nadie les haga nada. Y ya vamos a hablar, vamos a hablar eh, más adelante eh, de por qué razón pasan todas estas cosas. Eh, sí. Vamos a una pausa, no se vayan que está interesante lo que traemos después. Que con pena. de vuelta. Y <risa> vamos a hablar un poquitito de historia. Pero no de esa que te cuentan en el colegio, claramente, porque a todos nosotros nos pasan en el colegio eh, que el día 19 de septiembre se festejan las glorias del ejército, literalmente así. Si es mal, el día no estoy mal, ¿no? Exactamente. Eh, esta desde 1915 Se festejan eh, Con un tradicional desfile de las fuerzas armadas y del orden ¿no? Estos son los carabineros En una fiesta que rinde homenaje a los militares caídos En batallas heroicas Y al rol fundamental del ejército en la identidad nacional Ahora, el propio ejército define su razón de ser y dice, preservar la paz, garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, frente a cualquier amenaza o agresión externa. Y ello lo debe hacer con obediencia al poder ejecutivo, no deliberante. ...según establece nuestra constitución política. Constitución, ojo, eh, heredad de dictadura, nuevamente. Sin embargo, la emancipación de la corona española, la defensa del territorio, las grandes batallas... ...y héroes que memorizan los niños en la escuela, tienen matices y episodios de genocidio y exterminio... Donde los intereses políticos y particulares motivaron matanzas en el seno del propio pueblo chileno. El historiador Gabriel Salazar contabiliza 23 masacres impunes llevadas a cabo por el ejército de Chile. Y algunas de las más destacadas son... ¿Será por eso que nos querían eliminar historias? ¡Ja, ja, Capaz, <risa> capaz La batalla de Lircay, por ejemplo De acuerdo a la historia oficial El 17 de abril de 1830 Un enfrentamiento en la ribera del río Lircay Dio fin a la guerra civil Que selló el triunfo de las fuerzas conservadoras De Diego Portales por sobre los liberales Y eso sentó las bases de la República de Chile Ahora, en realidad Se trataba de un ejército mercenario improvisado por el patriciado mercantil santiaguino, que derrotó y descuartizó a hachazos al ejército ciudadano que había ganado la guerra de la independencia. Luego tenemos la pacificación de la Araucanía. Desde 1860 los intereses económicos, militares y políticos obligaban al Estado chileno a dominar definitivamente los territorios mapuches que mantenían su independencia defendida por más de tres siglos por medio de la fuerza y por sucesivos tratados Una de las páginas más negras de la historia de Chile en palabras del historiador y antropólogo José Bengoa el ejército chileno usó los métodos más bárbaros de la guerra. Mataron mujeres y niños, quemaron sus casas y robaron miles de cabezas de ganado. En 1869, los diarios de la época ya hablaban de una guerra de exterminio. Si bien solo quedaron como testigos los adornados partes militares, Se calculan en varios miles los mapuches masacrados y muchos más murieron como consecuencia del exterminio, desplazados, empobrecidos y ambientos según relata Bengoa en sus libros. Recordemos que, eh, y acá hagamos un poco de memoria, hoy, ahora, no antes, no hace 100 años, este año, el año pasado, Hace 10 años, hace 5 años, carabineros de Chile, que son las fuerzas de orden, a las cuales se les rinde homenaje, siguen asesinando mapuches. Camilo Catrillanca, asesinado con un tiro en la cabeza, por la espalda. Es el último caso más emblemático, digamos. ¿Ah? Macarena Valdés, ahorcada y así, un montón un montón más que podríamos enumerar. Vamos ahora por las masacres obreras a inicios del siglo 20. La huelga portuaria de 1903. En aquella época el joven movimiento obrero crecía. Sus acciones eran cada vez más masivas y por consiguiente la represión era aún más dura. Así quedó demostrado con la huelga de la carne en 1905, cuando trabajadores y consumidores salieron a las calles de Santiago a reclamar por el encarecimiento. La respuesta militar dejó 250 muertos. Dos años antes, una huelga de portuarios en Valparaíso terminó con 50 muertos. Luego, en 1906, las Fuerzas Armadas frenaron una huelga en ferrocarriles de Antofagasta, matando a trabajadores en una cifra que oscila entre los 50 y los 300, según distintas versiones. Luego está la matanza en la Escuela de Santa María de Iquique. Las versiones más moderadas hablan de unos 2.200 muertos, Otros aseguran que las víctimas superaron las 3.600. Todos coinciden en que fue la más cruel matanza de trabajadores en la historia de Chile a manos del ejército. Miles de trabajadores del Salitre y sus familias marcharon a Iquique en diciembre de 1907, exigiendo al gobierno apoyar sus urgentes demandas. Cuando la huelga ya superaba los 20.000 paralizados, el gobierno ordenó al ejército desalojar a los manifestantes que se instalaron en la escuela Domingo Santa María. Y ante su negativa, comenzó la masacre. Hombres, mujeres y niños fueron atribillados en las salas, pasillos y en el exterior del establecimiento por los militares. De Tarapacá a Puerto Montt. El reguero de sangre continuó. Los siguientes decenios siguen siendo testigos de violencia militar. En 1921 y 1925, cientos de obreros fueron asesinados en las oficinas alitereras de Antofagasta, en episodios conocidos como San Gregorio, Marucia y La Coruña. Una época en que el oro blanco ya estaba en crisis, la cesantía comenzaba a golpear y los trabajadores aún exigían... Terminar con las fichas y recibir su pago en dinero. Más al sur y en 1934, entre 100 y 200 campesinos, trabajadores y mapuches murieron cuando marchaban armados a Temuco, en lo que se llamó la masacre de Ranquil. También se recuerda la muerte de 10 pobladores en Puerto Montt, entre ellos una niña de 9 meses en marzo de 1969, cuando el gobierno ordenó a carabineros el desalojo de una toma de terrenos en el sector y irigoyen Eso es parte de las glorias del ejército. Ahora, Siempre, de... No, ¿eh? Siempre desde la historia que nos cuentan del colegio, nos hicieron eh, de alguna manera adorar eh, genocida lamentablemente... eh, exaltar figura genocida esos son los héroes de la patria lamentablemente eh, lamentablemente es así no no, hay... y, y no han cambiado mucho las cosas siempre el ejército el poder militar siempre eh, supeditado al poder económico lamentablemente es y el poder decir no, sí. Político, instrumento del poder económico, porque el poder económico pide una cosa, el poder político exige a los militares que lo, lo hagan. Sí, exactamente. Las cosas no han cambiado. Eh, bueno, eh, entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron y son las glorias del ejército chileno? El ejército chileno ha ganado más guerras masacrando su propio pueblo que frente a países extranjeros. La Guerra del Pacífico, por ejemplo, la ganaron más bien los ministros civiles, plenipotenciarios del gobierno de Alívar Pinto, que los militares. Tanto generales como almirantes se hicieron famosos por sus pocas luces y carencia de capacidades estratégicas. Y los únicos héroes de esta guerra fueron los civiles, Rafael Sotomayor y José Francisco Vergada, sumados al capitán Arturo Prat. Poco menos que un intelectual despreciado por sus ignorantes almirantes. Desde el golpe de estado de 1973, las fuerzas armadas se transformaron en fuerzas de ocupación contra su propio pueblo, asesinando, haciendo desaparecer, torturando y exiliando a miles de chilenos. Esto, ya llegamos a la historia actual. Ahora, Todo esto usted lo puede buscar, señora, señor. No estamos inventando. Es cuestión de que busque eh, y va a encontrar las historias. Estas historias la va a encontrar con mucho más detalle. Nosotros solo las estamos enumerando, nada más. Solamente estamos mencionándolas. Para que se dé cuenta de que en realidad, como chilenos, como buenos chilenos, no deberíamos festejar absolutamente nada el día 19 de y no deberíamos permitir que los militares eh, salgan a hacer una marcha y un desfile y mostrar todo su poderío, ¿para qué? para amedrentar al pueblo porque es lo que hacen los carabineros hoy es lo que hacen los militares porque los militares todavía hoy hacen lo que quieren porque lamentablemente hacen lo que quieren eh, debemos recordar de que Se nos dice que estamos en democracia, eso no es verdad, no estamos en democracia, estamos en una dictadura cívico, eh, ¿Económico? En, una dicto, en una dictadura económico-militar, y eso es real, miren lo que pasa con carabineros, cuando alguien sale, se para en una vereda y protesta con un cartel, vienen 15 policías, lo golpean y se lo llevan detenido y uno no puede ejercer el derecho que está en la constitución de manifestarse pacíficamente en una vereda entonces seguimos en dictadura solo que nos venden el hecho de que estamos en democracia porque ya no hay un militar visible visible pero están ahí y cuando algo no les gusta golpean la mesa porque lamentablemente es así el cuerpo general tiene más poder que lo que la gente la, se imagina. Bueno, el general Augusto Pinochet Ugarte, además de haberse ¿Sí? convertido en un asesino impune, fue un ladrón, consumado. Incluso los derechistas que lo califican como salvador de la patria, porque los había librado de convertirse en una nueva Cuba, lo dice la publicación del Mercurio el día 11 de septiembre de este año, Ahora no se atreven a rendir culto público al general que usaba para sus negociados alguno algunos alias, entre ellos el de Daniel López. Bueno, el cobarde golpe de Estado dirigido y patrocinado por la CIA y la derecha económica realizada por las Fuerzas Armadas, que por origen y fortación han estado en servicio del poder económico, terminaron con el gobierno legítimo de Salvador Allende, asesinando de paso al un al mismo Allende y el gran Víctor Jara, entre otros miles de inocentes. La legitimidad del quiebre de la institucionalidad democrática aún divide a los chilenos, pero lo que cada día suma condenas transversales son las violaciones de los derechos humanos consideradas absolutamente injustificables y atroces por las nuevas generaciones. En cifras similares. Cerca de 35.000 personas fueron víctimas de violaciones a sus, a sus derechos fundamentales. De ellas, 28.000 fueron torturadas, 2.279 ejecutadas y 1.248 permanecen en situación de detenidos desaparecidos. Ahora, ojo, yo quiero hacer un alcance a eso. Eso es lo que se dice. <coughs> Porque resulta que hay un documental, que se llama Víctor Jara número 2547 para que nadie pierda la memoria es un documental que está en Facebook o lo puede buscar en Youtube y ahí en la primera parte de ese documental es francés, ¿no? es un documental hecho por franceses, no por chilenos, ojo es, es patético que de afuera tengan que venir a hacer documentales de lo que pasó en ese momento eh, el hombre que eh, reconoce el cuerpo de Víctor Jara cuenta la cantidad de cuerpos que llegaban a la morgue y la gran mayoría de ellos era no podían identificarlo porque no tenían huellas dactilares porque habían estado mucho tiempo en el agua o porque simple y sencillamente por torturas no tenían huellas dactilares por lo tanto no podían identificarlos y los colocaban en bolsas y los enterraban Por lo tanto, no se sabía quiénes eran. Y él habla de cientos y cientos y cientos de personas que llegaron allí. Entonces, se dice y se sabe de estas cifras. Esas cifras son las oficiales de la Comisión RETI, que el ejército no aceptó. No, no, correcto, pero... Eh no sé, a mí me cabe la duda sí, de que no, sean no, reales o no, no o que ser, haya más. No, puede ser, por supuesto, más. pero es lo, es, lo, es lo que está eh, universalmente aceptado. Exacto, pero pero puede que haya muchas más. Eh, Esa es mi duda, y la planteo como mía. Después del triunfo del no en el plebiscito de 1988, Pinochet pactó con los líderes de la concertación de partidos por la democracia entre muchos acuerdos políticos, el que los uh, el que los políticos no tocarían a los militares, un área de exclusivo dominio de Pinochet. El mismo general comandante en jefe lo dijo con toda claridad, que si tocaban a uno de sus hombres habría un nuevo golpe de estado. Ya en democracia protegida y con su presidente, Patricio Elwin azocar diciendo que se haría justicia en la medida de lo posible, o mejor dicho, de lo que los militares los dejaran, cuando los delegados de, investiga de investigación de crímenes de la dictadura dieron a conocer el informe RETIC, tal como tú mencionabas antes, el ejército se dio el lujo de rechazarlo los generales y jefe que le sucedieron aprendieron muy bien las mastingalas para malversar los bienes fiscales a su vez los gobiernos democráticos exageraron en honrar su firma y no se entrometieron en los asuntos militares y a tal grado que pudieron hacer uso y abuso de los recursos destinados a las fuerzas armadas incumpliendo los ministros de defensa y hacienda con el deber de fiscalizar y defender el dinero de todos los chilenos. Sabemos que en Chile la impunidad es la ley. Ninguno de ellos ha sido investigado por incumplimiento de deberes hasta el día de hoy. El general del Nunca Más, Juan Emilio Cheire, fue condenado a tres años de prisión remitida, pena muy baja para crímenes de lesa humanidad que no prescriben como encubridor de torturas y crímenes perpetrados en la Serena por la caravana de la muerte cuando era un joven teniente. Las fuerzas armadas percibían el 10% de las ventas del cobre pero los militares, buenos discípulos de su líder Pinochet, se robaron gran parte de los millones de dólares que se distribuían entre ellos, incluyendo desde luego el alto manto disimulando los gastos con facturas y boletas, material ideológicamente falso. En este caso nosotros recomendamos la lectura del libro de Mauricio Weibel, Traición a la Patria. Ahí pueden encontrar mucho más. Montero se autoacusó en una conversación grabada, llevada a cabo con el ex contralor del ejército Sánchez en la cual le advierte que también se está investigando al comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, por la reventa de autos de lujo marca Audi. El monto de lo defraudado por los implicados equivale, según el autor de este libro, a la construcción de ocho hospitales, la erradicación de todos los campamentos de Chile, el monto de la reforma tributaria aprobada por el presidente Bachelet, Y la construcción de todos los liceos emblemáticos. Eso no es poca plata. Es mucha plata. ¿O no? Una de las aristas del milico gay fue el descubrimiento de la vida de lujos muy superior a su salario del general en jefe del ejército, que alcanzaba que alcanza el monto de 3 mil millones de dólares, producto del desvío y mal uso de los gastos reservados no se rinden hasta ahora, salvo la declaración de que constituyen una buena inversión para el país. El general sumaba en su patrimonio 19 propiedades y 10 autos de lujo. La parcela de grado en Chicureo, Santa Filomena, la pagó al contado por la suma de 500 millones de pesos. En su casa trabajaban 21 personas, entre ellos varios cocineros, todo a costa de todos los chilenos. Con los gastos reservados, regalaba a las esposas de los generales incluso en retiro, finas joyas y a los maridos relojes de lujo. A Fuente Alba lo llamaban el señor de los anillos y el príncipe por el símbolo de los autos y de gustos exquisitos. Los pasajes psiquiátricos, cuando no eran utilizados, los revendían y a veces los de primera clase eran cambiados a turistas, quedándose los generales con la diferencia. Pairís era uno de los paraísos predilectos, alojaba en un elegante hotel de champ de los Campos Delicios, en una suite con vista al acto Ray Fer. Otro de los implicados también el ex comandante jefe Humberto Oviedo, acusado por la fiscal Romy Rutherford de malversación de fondos fiscales, otro de los implicados además en el mal uso de los gastos reservados. Entonces decimos que no hay nada que celebrar el 19 de septiembre, debiera considerarse como un día de recuerdo de los valores republicanos y el único sentimiento que genera esto es repugnancia, vergüenza y mucha molestia bueno eso mismo que estamos hablando ahora es lo que yo les comentaba delante en el caso de los detenidos de eh, aquellos que estaban protestando por el agua en Petorca eh, y que ellos dicen que la misma policía les dice ojalá hubiera un pinochet aquí para que los matara a todos Eso me parece de una odiosidad, de una brutalidad y de una impunidad salvaje. Estamos hablando de policía que debe llevar el orden, que debe resguardar la seguridad de los ciudadanos y no tratar de desaparecerlos. Entonces, creo yo que el cambio que tiene que haber no solamente en carabineros, sino que eh, en en los militares en general, en las fuerzas armadas en general es un cambio eh, estructural de la forma en que son eh, en que son ellos eh, instruidos para porque aquí hay policías jóvenes que salen a la calle y salen igual que estos policías de más edad y con, con una rabia y con un odio y a golpear a quien se le cruce por delante entonces estamos hablando de que hay una base hay una forma que tienen de cómo los como los eh, como los adortrinas como los forman sí. para que la gente, el pueblo chileno sea su enemigo y el pueblo chileno no es su enemigo pero así lo forman entonces es brutal es absolutamente brutal por lo tanto debe haber un cambio debe haber un cambio y debe haber un cambio partiendo partiendo porque sobre todo los senadores que hoy que son los más antiguos que llevan muchos más años y que están desde la época en que Elwin fue el primer presidente posterior a la dictadura eh, cívico-militar ellos deben hacer o no la promesa que le hicieron a la gente cuando le dijeron a la gente que votara no y que lo primero que iban a hacer era cambiar la constitución y que nunca hicieron nunca cambiaron la constitución porque se dieron cuenta que la constitución les daba muchos beneficios. A ellos los tenía por sobre el resto de los chilenos. Y eso hoy, señora, señor, usted lo puede ver. Ellos tienen un estatus y un nivel de vida absolutamente por sobre todos los chilenos. Ellos ganan 39 o 40 veces el sueldo mínimo. Viven una vida de bil y pap, color de rosa, ellos no tienen nunca una necesidad. Tienen plata para para solventar no solo ellos, sino que para, para para juntar dinero y tener a todos sus hijos y nietos sin que tengan problema alguno de necesidades. Y sin embargo, los pensionados hoy día se mueren de hambre. Se, se mueren de hambre. Los últimos pensionados de julio de este año, mil y tantas personas sacaron de pensión cuarenta mil pesos. Y los senadores y diputados ganan millones. Y se les paga auto y, y bencina y teléfono y oficina. Y se les paga todo. Y además exigen que se les llame honorables. ¿Honorables de qué? Si se les regala una vida que no a la que no tienen derecho. Y cuando salen de ahí se van a los directorios de la FEP. Además. Entonces, perdón, honorables serían si ellos efectivamente trabajaran y tuvieran vocación de servicio público y eso se hace. Ad honorem. De ahí viene el título de honorable. Trabajar para servir a la patria y al resto de los chilenos sin cobrar un solo centavo. Por eso tenían el título antiguamente, cuando recién se crearon. Eran honorables porque era servicio público. Eran servidores públicos al servicio de la gente, no para servirse de la patria, ni de la gente entonces ellos no merecen el título de honorables no y ellos tienen que hacer y respetar lo que le prometieron a la gente que es cambiar la constitución se habla mucho de cambiar el código de agua se habla mucho de cambiar un montón de cosas pero no podemos cambiar el código de aguas si no sí. cambiamos la Constitución, porque en la Constitución el agua está como un bien comerciable y no como un derecho humano. Es el único país en el mundo que remata, remata los derechos de agua. Salen en el diario rematados. Y tenemos un problema de escasez hídrica. Entonces... Volviendo al tema, me salió un poco. Señora, señor, 19 de septiembre, no vuelvas festejarlo. Lo único que han hecho los militares es asesinar y matar a sus propios compatriotas. Asesinar y matar al pueblo en favor de los grandes oligarcas de todo el tiempo, de hace 100 años, del siglo pasado y de este siglo. Uno puede ver en el sur a policías cuidando los intereses de las grandes empresas madereras. ¿En manos de quién? De las siete familias más importantes. Eso es lo que hacen ellos. Ellos trabajan para. Trabajaron para en el 1800, trabajaron en el 1900 para los oligarcas de este país. La gente que tiene más dinero, aquellos que son dueños del país. Y hoy siguen haciendo exactamente lo mismo. Señora, señor, lo que nosotros les estamos diciendo está, búsquelo. Y recuerde, para el próximo año, que no tiene nada que festejar. Y no tiene que ir a ver y rendirle culto y honor a un ejército que ha sido genocida. Y que ha matado a sus propios compatriotas y ha prácticamente exterminado a los mapuches y a muchos otros pueblos originarios que había en este país, simple y sencillamente los exterminó. Nada hay que festejar. Muy por el contrario. No hay que festejar nada. Hay que recordar que en algún momento este país fue una república y ojalá, ojalá, alguna vez volvamos a ser una república y que las fuerzas armadas sean cada vez menores y que sean sometidas al poder ejecutivo y a la gente y estén para servir y proteger a la gente, porque para eso fueron creadas y no para asesinar no para matar, no para torturar no para exiliar bueno eh, entonces Para despedirme, antes de despedirme, me gustaría dejar sentado una cosa que creo que es muy importante. Cuando hablamos del tema de del desarrollo sostenible del, a, a propósito de los discursos de Greta Thunberg, de la ONU, creo que me faltó decir algo que es fundamental. La ONU está promocionando la Agenda 2030, que es el camino que pavimenta la aparición del anticristo, del mesías, de los sionistas, sí. entonces este problema del calentamiento global, que es una falacia, es una farsa, porque el calentamiento existe, pero sí. ya está medido que hasta el 2012 y ahora se está enfriando, fíjese que en 2016 y el 2018 tuvimos algo in inédito que las cataratas del la de Niágono de se congelaron. Sí. No había pasado nunca. exacto Entonces, ¿cómo decimos que estamos calentando? Tuvimos en, en Siberia la, lo, las temperaturas más bajas que han habido siempre. En, nunca ha habido temperaturas más bajas. Y en Estados Tuvimos Unidos Tuvimos en, en, en Europa también, nevadas hasta hasta en primavera. En Estados Unidos y Nueva entonces, York hubo temperaturas entonces, muy bajas. No, entonces, el, el planeta se estuvo calentando desde 1900 hasta el 2012. Las mediciones de acuerdo a la forma de medida que tiene pero desde esa fecha hasta ahora se está enfriando y eso lo dice muchos científico eso lo puede encontrar en internet ahora qué pasa que el calentamiento global es algo una, una, un caballito de batalla una bandera de lucha que le sirve para crear la necesidad de todos los países de unificar a todos los países en un en un conglomerado de países correcto que lo ha, lo mane está manejando la onu mm. para para tener un líder único, un gobierno único, que es el objetivo del Nuevo Orden Mundial. Entonces, eso es fundamental. El calentamiento global existe, pero ya no. Se está terminando. Y nosotros hemos dicho que las razones de eso, de todas esas alteraciones climáticas que tenemos y que vamos a seguir teniendo, no son producto de las emisiones, no son producto del hombre. Hay muchos estudios muy serios Incluso hay científicos aquí chilenos, eh, que de la Universidad de Chile, de que han demostrado que el, el, la influencia de las emisiones de CO2 y de, y de la influencia humana en el, en el calentamiento global es es, es mínima, es menos del 0,1%. Entonces, no, no tiene influencia el hombre en eso. Entonces, que no nos vendan la pomada que el calentamiento, si es que existe o que se si existió, fue producto del hombre, no es así, el, el, el, el planeta se calienta y se enfría en forma oscilante siempre mm. y ahora puntualmente por lo que hemos dicho en este programa también muchas veces la, todas las cosas que están pasando, los, los asteroides, las grietas en la, en la tierra, Correcto. los volcanes y todo lo que viene es producto de que estamos en el final de los tiempos porque también viene desde el punto de vista eh, científico un cuerpo celeste que se está acercando, que no va a chocar con la Tierra, pero que trae eh, una influencia tremenda y que va a producir mucha efectos. Así que vamos a, a tener cada vez más terremotos como lo que tuvimos hoy día 2, vamos a ver más asteroides que caen sí. y vamos a ver más grietas que caen. hoy día salió una grieta inmensa también, la más grande que ha salido, salió hoy día, que no se me olvida traerla. ¿no? no tengo el lugar, en la localidad, pero el próximo semana se estará ahí. En fin, bueno, Bueno, queridos auditores, nos esperamos la próxima semana hasta la misma hora. Muchas gracias por escucharnos. <risa> sí, hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco.